Cuando queremos eh, entender de qué va la economía, hacia dónde va, para poder tenerla en nuestras manos y comprenderla con facilidad, para los que no tenemos casi nada de conocimiento en términos de lo económico, eh, siempre es tan necesario tener a mano eh, un Zayad, como decimos entre nosotros, necesitamos un Zayad. Bueno, un Zayad sería Alfredo Zayad, claramente, y lo tenemos en línea para hablar un poquito precisamente de la economía de nuestro país. Alfredo, muchísimas gracias por atendernos. Fernando Borrón y te saluda Buen día, Fernando. ¿Cómo andan todos, Fred? Muy bien. Bueno, eh, ¿cuál es tu, tu, si se quiere, tu evaluación de lo que fue este año, en medio de una pandemia, las políticas económicas que se pudieron llevar adelante? Bueno, condicionado por la pandemia y condicionado por la eh, impactante herencia macrista, que no hay que eh, desconocer para tratar de entender la, la situación económica actual. A diferencia de otros países, en eh, la, la economía argentina ingresó de la peor forma o sea que sobre una crisis muy profunda con grandes desequilibrios y caída de la economía de acumulada de dos años del 18 y el 19 se montó la pandemia la peor crisis económica social y laboral eh, de la historia de por lo menos los últimos 100 años en el mundo en el uh -huh. mundo o sea que un contexto muy, muy difícil y con muchísimas restricciones para implementar política económica, tanto la política fiscal por la expansión del gasto público a través de la emisión monetaria como eh a través del financiamiento. Eh, el gobierno de Alberto Fernández ingresó sin tener posibilidad de eh, conseguir financiamiento, ni externo ni interno. Externo porque el macrismo dejó un default virtual e interno, por eh, el, el, el disparate de lo que hizo el último año el gobierno de Mauricio Macri. Eh, defaultió lo que es, ellos denominaron, con esa eh, búsqueda de la confusión deliberada, reperfilaron la deuda en pesos, o sea, destruyeron la posibilidad de del financiamiento en tu propia moneda, cosa que es algo insólito, digamos. es eh, Quien lideró esto fue Hernán Lacunza, que hoy Ay, sigue explicando cómo hay que manejar la economía. Pero bueno, en, en ese contexto, que a mí me parece muy importante remarcar, la, la orientación de la política económica durante este año tan crítico ha sido satisfactoria. Ha podido construir una red de emergencia que amortiguó costos ineludibles, no es que no hubo, porque hubo incremento de claro, la pobreza, claro. incremento del desempleo, deterioro de las condiciones sociolaborales, eh, con, deterioro de las condiciones de vida de los sectores más vulnerados, eh, pero pudo contener a través del IFE, a través del ATP, eh, el empleo, por un lado, y, por otro lado, la contención social. Y uh -huh. te vuelvo a repetir, digamos, si ves el saldo, ves un crecimiento de la pobreza, pero sin esas políticas hubiesen crecido muchísimo más. Eh, Alfredo, cuando solemos <risa> hablar del poder eh, económico concentrado, que vos en más de una oportunidad, en más de una nota, y no desde ahora, sino de siempre, bueno, has sintetizado bueno ese poder concentrado que... Eh, Mayoritariamente es antiperonista, mayoritariamente persigue eh, o trata de coartar los intereses eh, eh, populares. No sé si es injusto sintetizarlo ¿eh? en un sector del campo, por, su, por supuesto en un sector del poder financiero, en un sector del empresariado. ¿Cómo crees que jugó ese sector en este año? La establección y lo que yo llamo la conducción política del poder económico, Exacto. que Clarín y Techín, en la Asociación Empresaria Argentina, AEA, y en el Foro de Convergencia Empresarial, claramente jugó a debilitar y a, a, eh, sí, debilitar la base electoral y la base política del gobierno, buscando inicialmente la, la división del frente de todos, y por otro lado, cuestionando casi todas las políticas con las medidas económicas entonces eh, incluso desde el primer momento ya eh, a mediados de marzo cuando ya estaba eh, declarada la pandemia en Argentina eh, recordá cuando Alberto Fernández mirando a cámara sin mencionar habló de los miserables que estaban despidiendo exacto y ahí sí, era el grupo Techin después se trata de Eh, recomponer las relaciones eh, pero en última instancia pues, fíjate que cuando sale el decreto de prohibir los despidos, sí. en un momento muy difícil porque se declava la pandemia en Argentina eh, mm. una de las primeras medidas que toma eh, uno de los ejes centrales del de poder económico de Argentina es en, a despedir eh, trabajadores o sea desafiar una decisión del de gobierno Alberto Fernández. Ahora, Alfredo, ¿cuáles ves que son los desafíos, si se quiere, o, o las dos? Eh, no te voy a pedir medidas económicas, porque pero pero sí, desde tu análisis, desde tu experiencia, ¿por dónde tenemos que encarar económicamente este año que empieza? Que esperemos que sea sin, eh, sin pandemia o, o vaya hacia ese lugar, ¿no? Hay que recuperar los ingresos de los sectores populares, no hay ninguna duda, digamos, si se quiere eh, empezar a transitar un sendero, primero de recuperación económica, para después pasar a crecimiento y ya después, con un objetivo más ambicioso, el desarrollo eh, del país. Pero sin recomponer los ingresos de los sectores populares, los trabajadores, los formales, los informales, los que están la economía social, los jubilados y es muy difícil, la economía argentina entre el 70 y el 75% ese consumo interno, mercado interno y, y por consiguiente eh, después de dos años de recesión macrista y sobre eh, la caída histórica de la pandemia es que si tenés que comparar el punto de la economía hoy Con el punto de la economía en diciembre del 2015 Estás por lo menos del 15% a 18% abajo Entonces necesitas recuperar ¿Cómo tenés que recuperar? Y bueno, cuando tenga, para decirlo en una forma muy sencilla Que hace plata en los bolsillos Porque es? de esa forma impulsa el consumo Impulsa el consumo, es el mercado interno Las empresas empiezan a vender más Si empiezan a vender más, utilizan capacidad ociosa o empiezan a invertir, toman más empleados y así se construye un círculo virtuoso de crecimiento. Y una inyección fuerte a las pymes, ¿no? Sí, claro, obviamente, es eso lo que es el mercado interno. Las pymes, claro, gran parte claro, de las pymes claro. está vinculado con el mercado interno. Y las pymes necesitan precisamente que mejoren los ingresos de la población para poder eh, vender sus productos. Alfredo, muchísimas gracias por esta, por esta comunicación y gracias por la claridad de...